uh uh uh uh Él nunca busca problemas, pero está muy orgulloso Siempre pelea frente a frente, la espalda es pal Michoacán, tierra caliente, tus pueblos alrededores Siempre han tenido la fama por tus hombres valedores Rigocoria es uno de ellos Azote de los traidores.